La leyenda de Hipatia de Alejandría nos muestra a una joven virgen y bella, matemática y filósofa, cuya muerte violenta marca un punto de inflexión entre la cultura del razonamiento griego y el oscurantismo del mundo medieval. Como ocurre con todas las biografías de los matemáticos y matemáticas de la antigüedad, se sabe muy poco de su vida y de su obra se conoce sólo una pequeña parte. Fue recordada como una gran maestra y admirada por la magnitud de sus conocimientos. Era considerada como el mejor matemático vivo del mundo greco-romano. En la época de la Ilustración, Talán y Voltaire utilizaron su figura como expresión de la irracionalidad del fanatismo religioso. Y en el Romanticismo la recrearon como la encarnación del espíritu de Platón y el cuerpo de Afrodita. Pero toda esta notoriedad ha hecho que se pierdan de vista sus logros intelectuales y su auténtica biografía. Enseñó matemáticas, astronomía y filosofía Escribió un trabajo titulado El canon astronómico Comentó las grandes obras de la matemática griega Como la aritmética de Deofanto Las cónicas de Apolonio El libro tres del almagesto de Ptolomeo Y probablemente comentara junto a su padre Los elementos de Euclides Y el resto del almagesto, claro construyó instrumentos científicos como el astrolabio y el hidroscopio Hipatia vivió durante la época del imperio romano en Alejandría aunque por su formación podemos considerar que era griega por la ubicación de Alejandría egipcia y quizás por la época también romana el dato mejor conocido en la vida de Hipatia es su muerte. Según la polémica eh, sobre su fecha de nacimiento, podría tener entonces unos 25, 45 y hasta 60 años incluso. Pagana, científica y personaje político influyente, su situación fue cada vez más peligrosa en Alejandría. En el 412, el patriarca Cirilo, cristiano fanático, persiguió a los judíos. El gobierno de Alejandría era disputado entre el prefecto de Roma, Orestes, y el patriarca de Alejandría, Cirilo. Dos campos se oponían violentamente con distintos intereses. El orden antiguo, simbolizado por el gobernador Orestes, defensor del imperio greco-romano, y de la emergente comunidad judía y el poder cristiano en expansión, conducido por Cirilo, que se apoyaba en el nacionalismo egipcio, en el malestar social y en las masas oprimidas de esclavos y de no ciudadanos. Todos ellos se dejaban convertir a la nueva religión y Patia no quiso convertirse al cristianismo en la cuaresma en marzo de 415 acusada de ejercer sobre Orestes una influencia contraria a Cirilo fue asesinada un grupo de cristianos exaltados la encontraron en el centro de Alejandría le arrancaron de su jarruaje la dejaron totalmente desnuda le tajearon la piel y las carnes hasta que el aliento dejó su cuerpo y también descuartizaron su cuerpo los asesinos de Hipatia no fueron castigados Orestes, prefecto romano de Egipto, antiguo alumno y viejo amigo de Hipatia informó a Roma para que se iniciara una investigación que fue pospuesta repetidas veces con Hipatia desapareció el pensamiento matemático griego que emergerá de nuevo Un milenio más tarde, durante el renacimiento, rota la perfección de las formas, desquiciado el saber, un errático alarido proclama la furia de su fe, desde otro aquelarre, te saludamos, bruja y patia.